centro en el piso invadido por los chiquillos, y en el aposento donde yacían desparramadas las figuras de Belén y las tablas del la armazón en que habían de descansar. Así pues, empezó el carpintero a disponer su labor. Con qué gozo esgrimía el martillo, escogía la punta, la hincaba en la madera y la remachaba.